Amables oyentes, estamos repasando y ampliando algunos conceptos muy respetuosos sobre el Islam. Quisiera mencionar algo con respecto a las escrituras sagradas, repasar algo de lo que hemos dicho y añadir algunas cosas más. La Biblia del Islam es el Corán, que se considera que fue inspirado por Dios y que es la palabra infalible de Alá. El Corán, que lo tengo aquí a la vista mientras estoy grabando, es un manual de conducta y un tratado de teología que se complementa con las palabras y los hechos de Mahoma que forman el gran cuerpo de tradiciones que rigen a la comunidad islámica en todo lo referente a la fe, la doctrina, la purificación, las oraciones, las limosnas, el matrimonio, la muerte, el ayuno, los alimentos permitidos, los castigos, etcétera Esta literatura, estas tradiciones, eran transmitidas oralmente, pero muy pronto se vio que iban aumentando, se le iban agregando cosas, y para separar lo verdadero de lo falso, lo antiguo de lo nuevo, surgió una nueva clase de de expertos, de eruditos, de teólogos que investigaron la buena fe de los representantes o garantes de la tradición y clasificaron el material en tres grupos. El grupo auténtico, el grupo probable y el grupo dudoso. Se hicieron colecciones críticas que desde entonces han gozado una reputación bastante notable también hay obras que forman una especie de código moral para el islam porque se unen el corán y la tradición como fuentes infalibles del derecho islámico y sobre esta base los doctores en derecho y teología del islam análogos a los escribas judíos aplicando el principio del consenso han elaborado un vasto edificio de legislación social y política y muy pronto abolieron el derecho de la interpretación individual cerraron la puerta a la iniciativa personal en ese terreno y no se permitió ninguna adición al grupo de los intérpretes autorizados en el islam Hay cuatro grandes escuelas de derecho. Los Hanijitas, que fue fundada por Abu Hanifa. Los Malikitas, cuyo fundador fue Malik ibn Anas. Los Shafis, que reciben su nombre de Shafi. Y los Zambalitas, fundados por Ahmad, Ahmad ibn Anbal. El derecho islámico estuvo vigente en los tribunales religiosos y también en los tribunales civiles, hasta la creación de los códigos modernos, siempre me refiero al mundo islámico, que se basan en gran parte en él. Y en todos los países mahometanos se reconoce la competencia de estos juristas que son independientes del poder secular para todo problema legal. Es decir que el Islam es una religión que entra dentro de de las estructuras de la comunidad islámica, dentro de los problemas civiles, de los problemas cotidianos, de los aspectos comerciales y penales. Por eso decíamos hace un momento que tenía un cuidadoso código de ética con el que podemos coincidir o no, pero de todas maneras es un respetable y admirable código que procura preservar la pureza del Islam y al mismo tiempo defender la madurez de la población en el sentido de la práctica de la vida religiosa es cierto que se puede objetar que algunas de estas cosas se logran mediante la fuerza mediante la compulsión eh, mediante una legislación demasiado severa pero al mismo tiempo ellos han logrado preservar así Valores que tal vez de otra manera no hubieran podido conservar. Ahora, dentro del Islam, por supuesto, hay sectas. Eh, hemos comentado alguna vez que Mahoma mismo profetizó que sus fieles se dividirían en 72 sectas. Pero ese número fue sobrepasado. Ha habido sismáticos, fanát fanáticamente ortodoxos, y ha habido sectas heterodoxas y una gran división que es muy conocida entre los chiitas y los sunitas y todos los problemas que se plantean dentro del islam que a veces han dado origen a guerras tribales y conflictos que son debidamente informados con amplitud a través de los medios masivos de prensa. Por otra parte, en el mundo moderno, el islam no ha entrado en, en decadencia como algunos creen por el contrario la administración maometana y las virtudes que hemos destacado han provocado un verdadero renacimiento ha habido figuras notables que han dado una sabia interpretación desde el punto de vista del islam a las doctrinas adaptadas a este mundo moderno ha habido poetas y que han mostrado el, la fidelidad a los recursos morales y a las virtudes enseñadas en el Corán y por la misma religión en general y ha habido también una revisión teológica para establecer desde el punto de vista del Islam una respetuosa competencia con la teología cristiana se ha tratado de modernizar la manera de expresar la teología del Islam o de adaptarla al cristianismo o de evitar conflictos intelectuales entre los pensadores de un grupo y otro. Pero ya se pasó mi tiempo y otro día continuaré explicando esto, amables oyentes.